Berriosar y Ratia en el 100.8 Dfm FM Agenda de conciertos noticias, temas del recuerdo discografía de grupos, entrevistas y sobre todo música Los jueves de 6 a 7 y media de la tarde Euskal Música en Berriozar Ratia 100.8 FM y en Euskiplaza.net Y síguenos en Facebook facebook.com barra Euskal Música Berriozar Ratia Aquí comienza Euskal Música en el 100.8 de la FM y a través de Internet en Euskiplaza.net Itzai tendidazo, paña <risa> sin disutenzun Iligdago, berroge y minuto con musua emandidan cable hable duns a la impotentziari irribarre bat irabazi diesu kristal kolpatuak lagun banatuen sintoma zutaz betetako laukidun bat eta sortzireun mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan Ako txurro betan da berriak herriari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 Hoy, como has podido comprobar, hemos comenzado con la canción Cristal Colpatuac, canción de la formación Governors, canción del Atorchu Rock. Y es que hoy, durante estos próximos 90 minutos, vamos a hacer un repaso exhaustivo a lo que va a dar de sí la décimo octava edición del Atorchu Rock, que se va a celebrar este sábado 26 de diciembre, como viene siendo habitual en los últimos años, en Atarrabia. Y comentarte que este tu programa Euskal Música, también lo puedes volver a escuchar mañana viernes 25 de diciembre y el sábado en pleno festival 26 de diciembre entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Y en cuanto concluya el programa, ya sabes que lo subimos a internet, que lo subimos a la página de Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia. Aparte de poder disfrutar el programa, también ya sabes... Que tenemos las noticias más destacadas de la semana, los videoclips, algún que otro tema musical y por supuesto también tenemos la agenda de conciertos en sus respectivos carteles. Lo dicho, hoy vamos a realizar este programa especial dedicado a la Torture Rock y vamos a comenzar por supuesto con los horarios, horarios interesantes los que hay ya que la apertura de puertas será a las 4 de la tarde, la barra estará abierta desde las 4 de la tarde y hasta las 6 y media de la madrugada, la tienda desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la madrugada y la cocina desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada. Y nos vamos con los grupos, a las 4 de la tarde estará encima del escenario DJ Piloto para calentar ya los motores A las 4 y media tendremos a Sociaza Alcohólica, a las 6 menos cuarto estará la banda So... A las 7 menos 10 Anestesia, a las 8 menos 5 Gatillazo, a las 9 y 10 Oliva Gorriac, a las 10 y media Ríos Propaganda, a las 12 menos cuarto Los Topilotes Chirriaus, a la 1 de la madrugada estará non Nonservium, a las 2 y cuarto Skakeitán, a las 3 y 20 Skatu y a las 4 y 25 la formación ETS en Tol Sarmiento. Cerrará. Esta edición, la edición número 18 del Atorcho Rock a partir de las 5 y media de la madrugada y hasta las 6 y media DJ Jotacho Pues esos son los horarios de los grupos que van a estar actuando en la edición número 18 del Atorcho Rock Y vamos a comenzar con el primero de ellos, el grupo que se va a subir... Eh, después de DJ Piloto al escenario del Atorchur Rock Va a ser la formación Sociedad Alcohólica Y es que más de 25 años subidos a los escenarios Y el público sigue agradeciendo cada acorde de Sociedad Alcohólica No es la primera vez que visitan Atorchur Rock Y cada vez que pisan el Festival Solidario Se convierten en uno de los conciertos protagonistas de la noche Esta vez será de la tarde No es fácil clasificar a Sociedad Alcohólica dentro de un único estilo tras Hardcore Clash Metal Punk. Lo único cierto es que sus fundamentos básicos siempre han sido la potencia y la velocidad, mostrando en sus composiciones un amplio y variado abanico de influencias marcadas por su particular estilo. En lo que respecta a sus textos, siempre se han mantenido en una línea acorde con la música. Letras corrosivas y explícitas, repletas de compromiso social y denuncia directa, han sido una de sus principales características. Nos vamos a centrar en el álbum Cadenas de Odio y Vamos a escuchar los temas Presunto, Culpable y Gora goas Ellos son Sociedad Alcohólica, que estarán este sábado 26 de diciembre abriendo el festival después de DJ Piloto en el Atorchu Rock. sociedad alcohólica, nos vamos a la banda So, que estará encima del escenario a las 6 menos cuarto So es un colectivo musical, nacido en 2014 en Valencia, que mezcla el rap, el hip hop, el rock y el ska, sin olvidar ritmos electrónicos, todo ello acompañado de letras de marcado carácter social, el grupo se formó de la mano de Pancho, es miembro de Orshata Sound System y de Sophie Show, Tempested Ben Del Sun, ha sido su primer trabajo que contenía el single Steve Con esta combinación ha sido uno de los grupos con más conciertos durante el verano del 2015 a lo largo y ancho de Cataluña y también ha visitado varias localidades de Euskal Herria. So, recuerda, a las 6 menos cuarto Encima del escenario Y a las 7 menos 10 lo hará Anestesia Con sus ya 27 años Desde el nacimiento de esta banda Se mueven en un estilo entre el trash metal Y hardcore, comenzaron con letras En castellano, pero pronto pasaron A subirse al escenario en euskera La amplia trayectoria de todos Estos años mantiene unidos a mikel Ivonne, Dani y Beloki Este mismo año han publicado su último Trabajo, Circultic, Espiralera Un disco que trasladarán al directo Sobre el escenario del Atorchu Rock Nos vamos a centrar en este Su último trabajo, Circultic Espiralera Y te vamos a extraer los temas Droneak, Guerra, Makurra Y Espirala Sonando dos de los temas incluidos en el último trabajo de Anestesia Circultic Espiralera, que este sábado lo trasladarán al directo en el escenario de la Torture Rock. Será a las 7 menos 10 de la tarde y a las 8 menos 5 estará gatillazo. Nunca quisimos hacerlo, pero las circunstancias nos obligaron. La necesidad se confabuló con la ocasión y caímos en la trampa sin remordimientos. Podríamos haberlo evitado, pero también podríamos morirnos de hambre, así que una vez más recorreremos la azarosa senda de los titiriteros junto a personas que de esta manera podrán ver nuestros vistosos carromatos nuestros extravagantes ropajes y oír nuestras irreverentes canciones y sacar de ellos sus propias conclusiones así se define el grupo en su página web y no hay mejor forma de explicar que ofrece el grupo, la voz de baristo acompañada de las guitarras de Chiqui y Ángel, el bajo de Miquel y la batería de tripi vuelven a dar empaque al cartel del Atorchu rock, nos vamos a ir hasta el álbum ciclo 21 y nos vamos a quedar con los temas un minuto en libertad y la última patada, recuerda a las 8 menos 5 encima del escenario gatillazo Matillezo, que estará encima del escenario a las 8 menos 5 y a las 9 y 10 de la noche estará la banda Oliva Gorriac, banda que en el año 2001, tres jóvenes de la misma cuadrilla crearon casi a modo de juego lo que hoy conocemos como Oliva Gorriac. Sin escuela de música y pese a que solo contaban con una guitarra y un bajo, comenzaron a crear canciones en busca de un sueño. Aquellos tres amigos eran Eneko, Ostolaza y la rinaga y Yosu Ejía. Más tarde se sumaron Iván Echeverría Esquerra, Unai Vergara y Gaiska Muñoz, quien ocupó el lugar de coldo Sus canciones son un mensaje reivindicativo a favor de la lucha de clases y la liberación nacional. Los componentes del grupo siempre han defendido que la música es una herramienta para la creación, la comunicación o la agitación, y de este modo crear conciencias, formarse e influir conciencias políticamente Ahora, 14 años después de que tres amigos se uniesen, Oliva Gorriac pondrá fin a su camino y lo hará encima del escenario de la Atorchu Rock. Se espera un concierto verdaderamente especial para despedirse de la mejor manera posible y qué mejor que hacerlo en la edición 18 del Atorchu Rock. Nos quedamos con el álbum Garay Penera Arte y nos vamos a disfrutar del tema que da título al álbum Garay Penera Arte y el tema Itchegui gorria ¡Gah! Apoztuak nerezi dutu. Idean kultzik guna dengatik. Idean gertitu zeitzikun lagun dengatik. Eta batez ere, arrazoia dugulako. estaban dos de los temas incluidos en el álbum de Oliva Gorriac, Garay Penerá Arte recuerda, este sábado nos dirán adiós Y lo harán a partir de las 9 y 10 de la noche A las 10 y media estarán Riot Propaganda La banda del crimen que vuelve y lo hará En el escenario de la torch Rock El próximo 26 de diciembre Tras dos años de ausencia La explosiva mezcla creada por los chicos del maíz Y a Vegas Corpus Regresa con tres fechas exclusivas La primera de ellas y la única en Euskal Herria Será la que ofrezcan en el Festival Solidario De ata rabia este sábado El lema United Artists of Revolution marca a la perfección el camino seguido por el grupo que ya estuvo en el escenario de la torch Rock en su décciquinta edición un estilo directo y agresivo anticapitalista y antifascista son las marcas del grupo. Riot Propaganda Diez y media de la noche Encima del escenario Del Atorchu Rock Y a las 12 menos cuarto de la noche Nos vamos con mexicanas Con los topilotes Chirriaos Mexicanas Rancheras Grupos que surge Como continuación de la banda de Naparmex Impecables La historia comienza con la salida amistosa A finales de 2009 De dos miembros de impecables Aspurcheco Y Luis Aspurcheco Además de llevar el peso melódico del grupo Con su acordeón Era el principal compositor musical Y el reglista de la banda además de haber escrito algunas de las letras. El gran hueco que dejan tras su marcha deja claro que de ahora en adelante no va a ser la misma banda y los miembros restantes deciden cambiar de nombre en señal de respeto hacia los miembros salientes. Las reivindicativas y provocadoras letras, acompañadas de los bailables ritmos que ofrece el grupo, aseguran que será difícil no moverse cuando el conejo y sus acompañantes suban al escenario el próximo 26 de diciembre en el Atorch Rock a partir de las 12 menos cuarto de la noche. Nosotros nos quedamos con su último trabajo, la saluchita chita, y vamos a extraerte los temas La Reina del Carnaval y Nakbak Darrai. Música y aunque tienes quien te quiera te pasas la vida entera diciendo que no porque sabes que un adiós a veces duelas hasta romper el corazón pero algún día volverás Hate de nuevo la reina del carnaval ya has de reír ya has de llorar ya has de morir. Amooo! los top pilots Nos vamos hasta la una de la madrugada, donde a esa hora subirán encima del escenario Non Servium. Non Servium, al igual que a Torture Rock, ha cumplido este año 18 años. En el caso del festival, no son años, sino ediciones, evidentemente. Y ambos lo celebrarán juntos en Atarrabia el próximo 26 de diciembre, junto a miles de personas, ya que ya desde hace varias semanas no hay entradas. La banda de Móstoles, que cuenta actualmente con el vocalista Carlos, los guitarristas Snoker e Ibi, el Bajista Gordo y el Batería Niño Un claro estilo hoy que ya Conoce el público de la Torture Rock Con influencias del Punk, Street Punk Y Hardcore Punk Con letras cargadas de Reivindicaciones y contenido Político, a la una de la madrugada Encima del escenario, Non Servium Y nos vamos a Una hora y cuarto más tarde. Nos vamos hasta las dos y cuarto, donde el grupo donostierra Skakeitán, nacido en mayo de 2008, con un claro predominio del Skapunk, pero con marcados toques de Rigi o Rock, Akshi, Pello, Borja y Val dieron los acordes en los primeros ensayos y más tarde Ramón, Martín y Xavi se unieron para formar Skakey Tan. Xavi dejó el grupo y su lugar lo ocupó Satrus y en marzo del 2009, Yancy entró como saxo. Hace dos años, en la edición 16, Skakey Tan se estrenó en el escenario de la Torture Rock y este año regresan como una banda mucho más consolidada con la labor asumida de poner en movimiento a toda carpa y con la presentación de su nuevo larga duración o Que del te vamos a extraer los temas Noraño y Oresco Landak. Eche a vizcarre a Jalcita, a tu zupidea, tabanoas que itchura, mugaren villa, cristales. estaban dos de los temas incluidos en el álbum Ore Cariac de esta banda de Ska, Ska Keitan, que estará encima del escenario a las 2 y cuarto de la madrugada y nos vamos con una banda de iruña, lo forman 8 jóvenes en 2007 se definieron los miembros del grupo y tras cierto tiempo de creación comenzaron a ofrecer conciertos en público, principalmente ofrecen una música Ska compuesta por instrumentos de viento, siempre con claras influencias del punk y el reggae se trata de un joven grupo navarro y estará por primera vez sobre el este escenario de Atorchu Rock. Allí ofrecerán los tres trabajos publicados durante este tiempo y no ofrecerá lugar a las excusas para que el público se mueva a rimo de ska. Hablamos de la banda Skatu, hablamos del álbum Isana Isanen y del Nikasio e Tsango Garate extraemos. <risa> Na o bakean bake S skrska pottá nalej A ke neúo A me žaj Gisajotarra, zer daztore loak entzende zona Gisajotarra, gisajotarra, zer daztore loak entzende zona Ni aso, nik aso, aztezen Ama biak Zeruanekia Lanea North One RCM La Ta la pobate Si artean Si gustan esto tama en Scatu que estará a las 3 y 20 de la madrugada Nos vamos ya con el último grupo De la noche ETS En Toll Sarmiento que estará a las 4 Y 25 de la madrugada Y es que desde la Lecora a la Besa Llega este grupo ETS Que estará por primera vez también Sobre el escenario del Atorchu Rock La mezcla de ritmos Scarrock Rigip y Pun Rock son su marca Desde que diesen sus primeros Pasos en 2005 En un principio versioneaban a Caótico La Polla, Cortatu, Piperra boicot o reincidentes pero la incorporación de la trompeta y el trombón encaminaron al grupo hacia el ska, el último trabajo es íntegramente en euskera el álbum se hace llamar Veldurriques y del él te vamos a extraer los temas Lagunmiña y Mugimenduaren Itzkuncha Oso tasunean Karagardo artean Eta parra bezala Konturatu gabe Dezagertzen dira guztiak Betiondo gaudela Esaten badugu Dena dago labetiko moduan Lanik askertak neska familia Badakizu berdindoaz Betiondo gaudela esaten badugu Arazorik gabeko bizitza dela Ez dugulagun zarra Estorik izango zein da bada zure ez da zein da arazoan.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 Bat denatze, pausu bat denatzeetik beste pausu batoa Gaur berdin ezango da berazaituzte lagunak Betiendu gaudela esaten baduko dena dago labetiko moduan Larek asketak deska familia badakizu berdindoaz Betiendu gaudela esaten badua arazorik gadeko bizitza dela Ez gugulapuntza arazorik izango zein da bat azurekezka Zein da arazoa gauaren El repaso que hemos dado a los grupos participantes en la edición número 18 del a rock Recuerda, este sábado 26 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la localidad de Atarrabia Comentarte que no quedan entradas, así que difícil lo vas a tener si no has escogido ya Para poder disfrutar de estos grupos activos DJ Piloto a partir de las 4 de la tarde, 4 y media Sociedad Alcohólica, 6 menos cuarto So, 7 menos 10 Anestesia, 8 menos 5 Gatillazo, 9 y 10 Oliva Gorriac, eh, 10 y media de la noche Río Propaganda, 12 menos cuarto Los Zopilotes y Riaus, 1 de la madrugada Non Servium, 2 y cuarto Skakeitán, 3 y 20 Skatu. 4 y 25 ETS, y para cerrar, de 5 y media a 6 de la madrugada, DJ Jotacho, edición 18 de la Torture Rock, que la hemos repasado este jueves, día 24 de diciembre, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en este programa actual especial a Atorchu Rock recuerda que este programa también lo puedes volver a escuchar mañana viernes 25 de diciembre y el sábado 26 de diciembre dentro ya de el festival ya que estaremos en pleno auge en ese festival del Atorchu Rock y vamos a despedirnos y lo vamos a hacer con la canción Cristal col Colpatuac de Governors pero en directo así que con Esa canción, Crystal Colpatuac De Governors en directo Te decimos adiós, dentro de dos semanas Volveremos a estar nuevamente contigo Ya que el próximo jueves, 31 de diciembre Euskal Música se toma un pequeño Respiro, así que el primer jueves De enero, volveremos ya con el programa Habitual de Euskal Música Aquí en Berriozar y Ratia En el 100.8 en Euskal Música Y ya sabéis, este sábado A disfrutar del Atorchu Rock, agur Por ahí suekin Zuriñe Hidalgo, txalo bera bat! Ilut dago, darrogei minietuko lesua nambila, karlero salakadio. Impotentziari irribarre bat irabasi Kristal kolpatua, lagun banatuen sintoma, zutaz metetako laukidun poltsa bat, eta sortzirun Oase! 10 kilometron herri egiteko irrikital.